Lo hemos estado compartiendo durante toda esta mañana, porque además fueron nuestros compañeros Néstor, Olga, Pato, y la、sí. verdad que nos quedamos、eh, contentos con la sentencia de ayer. ¿Estaba, mira, ¿Estaba Néstor allí? Sí, estaba. Yo、no、lo vi ayer. Mirá, este, y, y no sé, quería que、Había、compartas. Sí, que compartas vos, que, ¿cómo quedaste con la sentencia de ayer en Bahía Blanca? Ay, c a l l a t e c ó m o voy a quedar? Yo estaba en Bahía Blanca cuando esto empezó. e l 84, e l 85, nosotros trabajamos en Bahía Blanca porque las causas estaban todas en Bahía Blanca, las nuestras también. Y e n c o n t r a m o a compañeros sobrevivientes de ese momento donde todo era tan difícil y terminó con. Y ver, es una gloria fue ayer, ¿no sabes lo que fue? Muy bien. Se te nota, se te brillan los ojos nuevamente. <risa> no, muy bueno. Ta Aunque tarde tanto en llegar a la justicia, viene bien. p i e r e bárbaro! Nosotros lo mismo perdimos una batalla importante en aquel tiempo. Porque una cosa es mandar a los viejitos a la casa ahora, y otra cosa es agarrar a un tipo de 45 años, le rompes la carrera, lo sacas de la familia, lo mandas a la cárcel. Y esa la perdimos. Claro. Nos, la perdimos. Claro. Eso es lo, lo que perdimos cuando los carapintados vinieron y nosotros nos seguimos en la calle. Y el Alfonsín hizo lo que quiso. Y ya、uh -huh. la perdimos, porque no es lo mismo. Ahora ellos que pierden, no pierden nada, pero institucionalmente está. Y queda la huella para otras generaciones. No, y aparte, es, es, es parte ahora de nuestra historia institucional:、eh, este, las Fuerzas Armadas s o n el poder militar, el genocida, todo, todo eso está. Y bueno, lo de ayer fue glorioso. <risas> ¿Es un vaso de agua en este desierto que estamos viviendo? Digo en el sentido de lo que nos va pasando, te vas enterando, me imagino, de las situaciones de militarización en toda la zona del Bolsón, Bariloche y demás, la desaparición forzada de Santiago,、eh, la intromisión esta semana en la Universidad de Rosario y así se van dando un montón de hechos que duelen. Sí, bueno, pero, este, e s t a r bien, estas cosas las hubo, ¿eh? h c u a n d o fue? ¿Del 30 al 76? ¿Cuántas.? Intervenciones militares hubo. Y cada vez que venían, destruían lo que había.、Pero、no es nuevo. Es cíclico. ¿Ah? Es cíclico. Se va repitiendo ¿Qué? la historia, lamentablemente. ¿Sí? ¿Y cómo ves hoy a los jóvenes delante de esta situación? Porque una cosa es verlo con esta mirada que tenés vos, de perspectiva histórica, de poder mirarlo de una manera. Y bueno, hay algunos. <risa> Digamos, es difícil ser joven. Porque si sos joven tenés que ser contestatario, o si no ya te convertiste eh, eh, en un miembro de una masa sin identificación, ni, de, ni etaria, ni, ni ideológica, va. Y entonces a ese joven que milita y que es contestatario, encontrar justo, digamos, las acciones, el método, la situación,、eh, digamos que va a ser útil, Y que va a mantener el camino hacia la liberación, hacia una sociedad más justa. Es difícil, porque de momento pierden la paciencia y se ubican en lugares tan fuera del resto de la, de la militancia que termina habiendo rupturas, es difícil trabajar, caminar juntos, ¿no? Como decía Martí en un momento. que allá también se había perdido la, la batalla contra Norteamérica, digamos, es la hora del recuento y de andar juntos.、Eh, y porque una revolución es necesaria todavía,、uh -huh. y ellos creen que es mañana, <risa> entonces no esperan a los demás. Es difícil ser jóvenes, ¿no? y después hay la masa de jóvenes que no les importa un pito lo que, lo que pasa, con tal de tener sus. sus Su promoción cultural, digamos, a su manera, s u celulares, u s cosas,、sí. y demás. En ese sentido, creo que cobra mucho peso ese sector de la juventud、eh, globalizada, neoliberal, ¿no es cierto? Y que en realidad está estableciendo una cultura que va a empeorar lo que está pasando ahora. Ajá.、Uh -huh. Porque, y además, por ejemplo, yo estuve siempre en contra del voto para los 16 años. Mira. Porque trabajando con los estudiantes secundarios en los temas de memoria, verdad y justicia desde, desde el tiempo de la dictadura, me doy cuenta que hay una madurez, hay una maduración. Acá la profesora de psicopedagogía. También sabe que hay una maduración que no llega automáticamente a los 16 años y que en general no se da en la mayoría a los 16 años. Me parecía importante que dar tiempo a esa maduración. Pero de todas maneras, este, yo no veo que se haya notado en, la, en el recuento que ese voto joven sea mayoritariamente un voto progresista, porque es una categoría etaria muy importante.、Uh -huh. Y bueno, <ríe> el resultado de las últimas elecciones del año 2015.、Sí. Entonces, ni ha tenido una eficacia, digamos, para que pudiera continuar un proyecto este, muy importante, este, ni es una cosa que yo veo correcta políticamente, porque se está invitando a votar. Una franja de la población que no, que, que no tiene la madurez, que no tiene la experiencia, que no, tiene, que no ha tenido la ocasión de ponerse en la situación de un ciudadano.、Claro. El voto es para el ciudadano y a los 16 años estás en otra y es lógico y hay cosas que no entender. Dale tiempo,、uh -huh. ¿no? más que ahora, en toda esta época menemista, neoliberal y, y global. Los centros de estudiantes disminuyeron muchísimo su incidencia en las universidades y en los secundarios.、Eh, en mis tiempos, hace muchísimos años, era nuestra formación política se hacía en los centros de estudiantes. Sí, Esta、no、había... clase social que, digamos, que estaba por arriba y no tenía que trabajar a los 14 años. Y la clase social que trabajaba a los 40 años y la ayudaba y qué sé yo, tenía los sindicatos. Y esa situación especial de aprendiz, y sus padres que militaban en el sindicato y demás, y esa era su formación política. Estos jóvenes de 16 años, tan conectados al mundo, digamos, al tercer mundo con el celular, ¿qué experiencia política, digamos, visceral, integral han tenido? No lo tienen, no hay dónde.、Uh -huh. Y no te digo del muchacho que, que termina. Con dificultad la escuela primaria porque no se ha reforzado esta escuela para que la pueda terminar bien, que no ingresa a la secundaria porque no se le da la oportunidad y que está en la esquina esperando que pase el día. ¿Dónde tiene su formación p o l í t i Entonces es un poco apresurado, me parece, los 16 años. Pero lo que quiero decir es que eso nos está mostrando en que está la juventud.、Uh -huh. Tendría que haber dado v u e l t a la elección. Si está en lo que. Digamos, la imagen que queremos tener de ella, no sé si. Tomo lo que un poco decís y digo:、eh, siempre fue difícil ser joven, ¿no? Siempre. Hoy es más difícil. Seguro. Por Seguro. toda la invasión comercial ap aparatológica、Seguro. que hay. ¿Qué? Y a veces ni siquiera、sí. se dan cuenta que es difícil,、sí. porque a veces lo que viven, estoy hablando de, esa, de esos jóvenes que están arriba. De la tortilla, porque los que están del otro lado este, no, no solamente no pueden ser jóvenes que actúan protagonistas, sino que tienen realmente、sí. una situación que es la peor de todas en la escala、eh, uh -huh. en, la, en los grupos etarios, no No han tenido ninguna oportunidad. Sí, Y ahora ni hablar de, de la generación de jóvenes que se vienen después de mi generación, n o que están siendo criadas por pantallas también, ¿no? ¿Qué se verá de esa juventud? Más ¿Dó? de lo mismo, cada vez más de lo mismo. ¿eh? Sí,、uh -huh. sí, yo estoy de acuerdo, pero bueno, hay acá, allá, y a en cada momento sale de eso, este, digamos, un extraordinario. Pero la mayoría, no, no todos pueden ser extraordinarios.、Uh -huh. eh, Muy lejos de eso, y la mayoría queda en ese, en ese lugar de joven manipulado y joven manipulador, ¿no? Y dónde está. Pero bueno, yo estas cosas no las quiero decir en público no, porque está no te puede. A mí quiero volver a lo de ayer porque quería preguntarte algo también. ¿En quién pensaste cuando iban leyendo la sentencia? <risa> Mira. Decir, yo, yo los casos en general los conocía, los tenía un poco olvidados, pero como nosotros trabajábamos en conjunto, y cuando lográbamos descubrir a este represor y al otro y al otro, y me estaba acordando de lo que era en ese momento Bahía. Bahía en el 84, 85, seguía siendo una sociedad、eh, invadida y ocupada por el militarismo. Era muy difícil, digamos, este. respirar profundo y sacudirse esa lápida que tenía toda la sociedad, que se sentía este, vigilada, que se sentía minorizada.、Bueno. Y los compañeros que estaban haciendo este trabajo también sufrían eso, y, y lo hacían con una sensación de riesgo muy grande. Que no teníamos nosotros en n Euquén, ¿no?、Eh, y con, y digamos que había muchos fracasos, fue muy difícil lo de Bahía, porque no tenías a nadie que te contara nada, que no pasaba tampoco, por ejemplo, en el Alto Valle, ¿no?、Ya. Entonces era un trabajo que se hacía casi, digamos, secretamente, estamos hablando que ya, ya era la, la, la democracia. democracia sí, sí. Y, y bueno, entonces cuando se leía la sentencia, yo me acordaba de esos compañeros que tenían el mérito enorme de haberlo hecho.、Eh, cuando se rumoreaba el tema de que iba a haber una ley peor, qué sé yo, pero estaba por vencer la obediencia de vida, el punto final, nosotros organizamos desde Neuquén y el Alto Valle una, una cita en Bahía Blanca para hacer una manifestación. Y, y vinieron dos colectivos y muchos compañeros en sus coches, qué sé yo. Y éramos más bien nosotros, año febrero, marzo del 87. Y había un grupito de Bahía. Y después, este cuando empezaron los juicios, ya era otra Bahía. Gritaban, hay que ver cuando, digamos, los viejitos suben al micro, que se los llevan de vuelta a su casa o no sé dónde los reúnen.、Uh -huh. Eh, todos ellos les gritan cosas. Ese gritar en la calle es una cosa que Bahía recuperó. Mira, y en ese momento yo decía: Qué bueno, porque yo después dejé de venir, pero ha hecho una evolución enorme, muy positiva. Había muchos jóvenes y, y este trabajo de los juicios fue siempre seguido p o r muchos jóvenes. Bueno. Eso es lo que pensaba, pero además estaba muy contenta y cuando n o e s t a muy contento ni siquiera piensa. <risa> ¡Ay, qué grande! Mirá, q u i é n está ahí, no lo viste ayer, pero acá sí, está. Pero lo ¿Cómo n o l、no、e v i s t e ayer? Si ayer <risa> o sea, nos saludamos. Te... No s e güey, y e r d a d No, no es que se me había borrado, <risa> no o sea, s es que a borrado. Nos <risa> saludamos o sea, <risa> fugazmente. Sí, fugazmente y, y en, medio, en, y、no、en me medio de un clima de mucha emoción. Y、sí. yo te dije particularmente algo que quiero decir públicamente. Eh, el, el resultado de este juicio, como de muchos otros, en buena medida, no totalmente, porque hay mucha gente que trabajó, pero en buena medida se debe a esta señora. No, vos estás contradiciendo lo que yo acabo de decir a q u No importa. Entonces, no importa. Esto lo hicieron las compañeras de Bahía, que、no、al haberlo también, hecho, por... tienen un mérito enorme por lo que era Bahía que yo estaba e x p l i c a n d o en el. Es cierto, es... En, en es, el cierto、ah. es cierto que. Eh, y hay que recordar, seguramente lo habrás hecho, la memoria de Hugo Cañón, de los fiscales que desafiando todo llevaron este proceso adelante. Pero esta señora n o e m í l a Brune, desde hace más de 30 años o 40, que es batalladora y símbolo. De la defensa de los derechos humanos bueno, también, en nuestra pero región. Pone como símbolo los organismos. Los ¿Eh? organismos,、sí. pero los organismos también tienen personas. Y, y, y. Claro, pero te digo, los organismos nuestros t r a b a j a como organismos.、Sí, sí. Hay otros organismos que t r a b a j ó una persona. O que se、sí. llama. No, nosotros somos un organismo, lo hicimos entre todos. Cuando yo estaba acá trabajando con ustedes, volvía los viernes allá y el sábado y el domingo estaban los compañeros que habían conectado abogados y se hacían los escritos que yo volvía a traer、uh -huh. el lunes y era, y era todo el organismo. Decir、uh -huh. que ahora ellos no están, no ponen la cara, a lo mejor porque bueno, no son así este, tan provectos como yo y ya no están. O, o porque ahora se dedican a otra cosa, pero en aquel tiempo éramos el organismo este, con Denevares a la cabeza, que no、mm, se s a t i s f a una、claro. sola reunión. Y acá encontramos desde, desde un fiscal en esa Cámara, también en la Cámara encontramos a un doctor Cotter, por ejemplo,、uh -huh. juez de Cámara.、Eh, un juez sería el único en el país, uno de los únicos, afiliado al Sindicato judicial de Trabajadores Judiciales,、sí. Cotter. Bueno, acá había、así. uno, pero lo echaron. Después. ¿Cuál? Ah, <risa> ¿Eh? bueno, este, y acá encontramos eso, pero encontramos el, los vecinos de, de, de, este, de Bahía,、eh, bueno, realmente muy invadidos por el poder militar,、uh -huh. y así que lo que ellos hicieron es doblemente valioso. Nosotros allá en Neuquén teníamos otra historia con Denebares,、uh -huh. este. Y bueno, así que esa es la historia, no, no es esta que está. <risa> <risa> Lo que pasa es que. Es, como, no va a poder, Néstor. Como, como, <risa> como ven, <y> no <risa> se puede. No se puede, no se p u e e ¿Sabes es, por qué? Es, Porque el año pasado、brava. también, cuando le dieron el, el, el, el la conmemoración de Doctor Inoris Causa, ella también remarcaba que no le correspondía, que era para. Ella siempre marca eso. Esa s í Es, ¿qué? Así. <risa> es <así>. tremenda. ¿Qué <risa> hubiera hecho yo、eh, sola por las mías? Nada que ver. Es no,、así. es cierto, es cierto. El trabajo siempre es colectivo, pero. Eh, hay, hay personas que los impulsan, que ponen la vida entera, que, que, que, que bueno, todos los días y durante、ver. muchos años,、eh, y esa es. Y a c e p a b r e No es Mila Brune, no es la única, no es la única,、no. y, y en Bahía Blanca se destaca. Pero también es、eh, importante aquel que, aunque sea durante tres años o dos, cuando、sí. tuvo tiempo, cuando tuvo. ¿La metió? Sí, señora. ¿Se metió? ¿No? Y bueno, entonces no hagamos diferencias. Qué、sí. bueno. ¿Eh? Qué grande. Bueno, bueno gracias, docencia todo el tiempo.、Así. Gracias por tu trabajo, <risa> Noemí. Me parece que somos muchos los que reconocemos ese, esa a, constancia, por lo menos,、ah, y, y sí, continuidad. Persistencia. Y persistencia y fortaleza. Yo digo siempre: el organismo <risa> nuestro se llama Asamblea por los Derechos Humanos. Como éramos una delegación. De la Asamblea Permanente por los Derechos en los primeros años de la dictadura, muchos nos siguen diciendo Asamblea Permanente,、uh -huh. pero no somos Asamblea. Pero le digo, permanecemos.、Uh -huh. Hemos permanecido 40 años y vamos a seguir permaneciendo. Pero nuestro nombre es Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y el Alto v a s i Qué grande. La verdad. Desde que entró, mira que cuando entró vino acá con el, venía con el diario r i o Negro, que era comprado el día de hoy, me, me, me educó nuevamente. ¿Vos sabés que este diario era el único que publicaba gratuitamente en su momento la solicitada? La verdad que、sí. Todo este tiempo es, sí, sí. Este, estoy aprendiendo. <risa> Muchas Las noticias de、sí, aquel entonces. Publicaba temas,、eh, algunos temas de derechos humanos mientras apoyaba el proyecto político-económico de la dictadura,、claro. eso también. <risas> esas dos cosas me la s dieron. Yo estaba hablando del diario. <risas> sí, estamos bien. Sí, y también de la resistencia de, de, de los trabajadores de bueno, prensa. Bueno, dije también、modestia. que sigue s i e n d o、sí. un buen diario, a mi juicio, sí, sí, técnicamente por, por los trabajadores sí, sí. Este, de, de prensa.、Uh -huh, ¿no? Que、uh -huh. hay un montón acá、bien. y en el interior, y qué sé yo, qué sé yo que realmente hacen un trabajo. Este, de integración, de comunicación, ¿no? Hay, hay cosas que no tienen、uh -huh. que ver ni con nuestros temas ni con la política, pero la persona esa que está en el fondo de la línea sur y nos educó sobre el tema de los cóndores, por ejemplo,、uh -huh. y eso si no hubiera salido en el Río Negro nadie se enteraba.、Ah, bien, mira, no, hay m u c h o Y、temas. hablando de la prensa y de nuestro gremio, en la sentencia de ayer. Hay que destacar. r desta desta、sí, destacar la sentencia, en uno de sus últimos puntos, ordena al diario La Nueva Provincia a desmentir la falsa información que en su momento publicaron.、Eh, en ese tiempo dijeron que las víctimas de estos delitos de deshumanidad, es decir, gente secuestrada, torturada, asesinada, había muerto en enfrentamientos. Y este proceso、eh, demostró Que eso no era verdad, que los secuestraron y los asesinaron, y entonces el tribunal ordena a la nueva provincia a publicar esa desmentida. Me parece un hecho muy importante. Importantísimo, ¿no? sí.、Y、políticamente,、uh -huh. a futuro también, porque los, los diarios,、eh, digamos. Eh, reaccionan cuando hay una orden y si no la cumplen hay una sanción económica、uh -huh. este, y eso es lo que los frena de no ser peores pero también humanamente porque para las familias en aquel tiempo ahora hay otra visión pero en aquel tiempo para las familias eso s que los acusaran de, de guerrilleros de terroristas de gente que tiene un, un, un fusil Era un dolor, era、uh -huh. una cosa que los preocupaba mucho,、uh -huh. ¿no es cierto? El, el, el, el p o r a l g o s e r á ya los ponía mal, pero si les decían, sí, pero este, él es un guerrillero. Y bueno, es una reparación humana a las familias, ¿no es cierto? Y, y bueno, me parece que es una parte, como dice Néstor, de las más importantes de la sentencia y habrá muchísima gente, en Bahía Blanca sobre todo, Eh, porque u n o de las、eh, potencias del poder militar en Bahía Blanca era la nueva provincia, esos, uh -huh, uh -huh.、Eh, que realmente habrá festejado eso toda la noche. Sí, la familia Massot muy ligada a la Marina. Y, y te cuento que ayer cuando salimos había un periodista del grupo Clarín de c a b l e v i s i ó n con el logo.、Ah. ¿no? Entonces le dije,、eh, le dije, no le gustó nada al colega. Este, destaquen esto de que、eh, la nueva provincia va a tener que publicar esta desmentida. Y agregué: a ustedes les va a pasar lo mismo, porque siguen mintiendo. El, el colega no le gustó, se <risa> ofuscó un poco, pero se lo dije. Está bien. Está bien. No es que perder esas oportunidades. De decíselo, esa、sí, decíselo.、No, veníamos y ella te recordaba cuando ingresas: b a no te olvides de la muestra. ¿Qué muestra? Ver, contémosle eso. Ah, u e n o b e n o o Ya l t a m o s o Bueno,、eh, esto tiene que ver también con tu primera pregunta: ¿qué pienso yo de la juventud ahora y demás? Bueno, Nosotros trabajamos en las escuelas también durante. e q u é respetuoso te preguntó eso? ¿Qué pensás a de la juventud? Sí, me pregunto cada cosa. Bueno. <risa> bueno, ¿qué pensaba yo de la juventud? Y qué sé yo. Y nosotros que trabajamos con los、uh, alumnos de secundaria y que hacíamos a cada rato charlas en la universidad, nos damos cuenta que a lo largo de estos años. Es un tema que antes les interesaba y ahora les interesa mucho menos. Pero también les interesa mucho menos porque se perdió la transmisión de los acontecimientos en sí. Y en ese, en ese lapso de muchos años, también hay una cosa cultural, y casi diría fisiológica, que nosotros nos hemos、eh, transformado, a lo mejor de lectores o de gente que escucha la tradición oral, En ávidos de imagen. Si no hay una imagen,、eh, se ve que n o c e r e b r a m o s c e r e b r a m o s con él, ¿no?、Así、El cerebro, se ve que n o llega al cerebro este otro mensaje escrito sin imagen. Entonces dijimos, bueno, hay que trabajar todos los años, hay que trabajar con las nuevas generaciones que llegan este, al quinto año del secundario con idea de hacer este, una carrera universitaria. ¿Y por qué nos ocupamos de las carreras universitarias? Porque desgraciadamente en este país los que nos gobiernan son universitarios. n o Creo que se nos vendría mejor que hubiera otra clase social gobernando, al menos mezclada, n No o、no、esa sola visión. Y salen muy reaccionarios, porque no conocen la historia, porque quien se las relata muchas veces, esos profesores, están del lado de los que imponen económicamente la historia que estamos viviendo. este capitalismo feroz que a muchos les conviene pero la mayoría no, y bueno, vamos a trabajar con él. Entonces este, fuimos haciendo, sacando del archivo nuestro y de otros lados, como un relato con imágenes que son los disparadores de un mensaje que dice también ese banner o ese cartel, este, o sea que está la imagen para, digamos, atraer, La atención emotiva, acá también hay una profesora que va a decir que existe la inteligencia emotiva y también esos aspectos cuando uno entiende una cosa, y, pero también una, un documento que ellos tienen que llegar a este, entender e incorporar a su, su conocimiento. Pues、bueno, entonces hay una muestra que tuvo muy buena... Este, di, entrada, digamos,、uh -huh. en, en el mes de marzo y abril de este año en la sede central de la universidad, que se llama Juicio y Castigo, que tiene que ver con el terrorismo de Estado y con toda la lucha contra la impunidad y finalmente con los juicios.、Eh, recibimos 2.100 visitas de alumnos secundarios y universitarios、bueno. con sus profesores en esos dos meses. Y se, se hacían grupos, visitas guiadas, que guiaban estudiantes de, de turismo. Bueno, y eso lo hemos traído a,、eh, después al campus de Chipoleti. Y hemos añadido, porque el, allí el tema se amplió, hemos añadido el genocidio del pueblo mapuche, una muestra más modesta,、yeah. ¿no? y una que se llama Ser niño en Palestina, donde a través、uh -huh. de lo que les está pasando a los niños son fotos muy. muy d i g a m o s muy impactantes, pero que dicen todo, allí no se precisa tanto documento, y entonces estamos viendo que hubo un genocidio en esta tierra que habitamos,、uh -huh. ...este, que fue el Mapuche, hubo un genocidio recientemente, cuyas consecuencias están vigentes todavía, la dictadura, y hay un genocidio que se está desarrollando ahora bajo los ojos del mundo. Que no logramos ni siquiera morigerar,、yeah. eh, pero que hay que conocer.、Claro. Y esa muestra es la que viene a v i e t n a que se va a inaugurar, ¿no es cierto?, el 17,、Diecisiete. y donde queremos trabajar también con las cátedras secundarias y universitarias, pero con el público en general, con los vecinos de v i e t n a que están invitados, que van、uh -huh. a estar invitados oficialmente, yo me anticipo, pero no soy parte,、eh, por la Universidad Nacional de Comagüe. A que visiten esta muestra, que no es fotográfica, fotográfica documental. Hay que venir con las ganas de mirar y leer, y después <risa>、ah, discutir. Bueno. Y bueno, y está abierta, va a estar abierta a partir del 17. Y efectivamente yo vine por, por alguna cosa, una actividad, pero me e n b a l é con tus、bien. preguntas. Está muy bien, porque、pero、además no、sí, respondía.、Eh, la... ¿Te quedas hasta, hasta el、importante. 17 acá o no? No. no, no, no, yo me voy、Quedate. ahora en cuanto consiga un m i c r o no, quédate que el lunes se inaugura un canal de televisión comunitaria. Pues no puedo quedar. ¿Sabes e qué tengo que hacer? <risas> tengo que ir a Buenos Aires a conseguir tres jueces y uno de repuesto porque nosotros tenemos un expediente muy importante. En la semana pasada tuvimos un fallo de casación buenísimo que ya pone todas las cosas en el tribunal oral、Ajá. y queremos tener juicio el año que viene al principio. Y los jueces hay pocos, eso fue, digamos, una falencia de los años anteriores,、uh -huh. que no, no se supo que este sistema de juzgamiento con todas estas garantías requiere de mucha cantidad de jueces que no los hay.、Uh -huh. Y bueno, así que me voy a Buenos Aires porque. Bueno, entonces, solo, solo porque、necesitar. es eso y es muy importante, te permito <ríe>、sí. que vas a. No,、ah, <risa> pero ya desde <risa> ya los acompaño y los felicito porque a ver si logran un canal que no diga tonterías. Es, es, sí, sí, ¿eh? es, es nuestra Difícil, ¿eh? Es e s a barba.、Sí. Voy a venir a mirarlo loco, cuando、ah, ya、vale. esté、sí. afianzado. Más y, que nunca.、Ah, y la semana que viene, que volvés, pues, podemos、sí. eh, mostrarle el canal.、Ah, y y el sí. canal. yo sí, vuelvo, pero claro, vuelvo unos días o un par de días para trabajar con la barba.、Bueno, pero、perfecto. hoy me voy. Está bien, solo por hoy te dijo ir、ah, a <risa> la mentira. Muchas gracias, muchas gracias en serio por todo, por todos estos años. No, gracias、ejemplo. por el espacio que nos dan y porque seguís, además. Ahí no tengo más remedio porque <risa> si <sino, ¿qué harías? risa> <risa> no, q u é harías. Mira, Bruni con nosotros la muestra el próximo 17. Vamos a estar charlando ya con todo ahí, como será. Pero nuevamente, muchas gracias por、ah. todo. Lo dijo Néstor, aunque yo sé que este bueno, ya. es de esa, no hay que decir nada. <risa> le doy la Abrazo grande, gracias.